Buenas atarde, una otra vegada, una otra tarde con Fendorella, chueves de mellatas tas 70, media tas 80. Una mica traste esta vegada ya todos demandamos sin culas. Esta vegada tenemos varias cosas para charlar. Por un costau a noticia de semana una noticia científica que ye a primera vegada que un artefacto humano plega entra un cometa, se posa y mirará de pillar información. Pero más que más tenemos una otra cuestión mucho más interesan, que ya que tenemos una convidada. que se dice Carla, que llega nuestra geógrafa, geógrafa aragonesa fablan, y que nos va a comentar una mica cuál halle la situación de la geografía ahora mismo en estudios en Aragón. Hola, buenas tardes, Chen. Eh, bueno, yo eh, rematé grau en geografía a la zaguerañada y, y bueno, y le, os, os contaré eh, al y baixo, pues, o, o qué pasa eh, con la geografía. Bueno, eh, ¿Qué es el problema de dacheografía? Pues que eh, muy gente no, no sabe eh, o que de verdad hacemos, o que de verdad estudiamos y, y, y principalmente lo mmm, que servimos. A mí me truca muy toficacio, porque por un regular, eh, yo cuando feba matemáticas, de, neva, de van os hecho los chicas. Y una cosa que no lleno más de yo, que yo de muy tachén, trafucase. con geografía chulo, chicas ¿sí? y una cosa que tos fa muy to muy to fastio, no hombre <risa> <risa> hombre si ya si ya, si ya si es invisible Presínate si ante te, te confunden con con otra con otra profesión que no lle o mismo pero para nada para cosa vaya cuáles son las experiencias pues las experiencias nos, nos lo, nos lo son mejor. pues los geólogos saben de piedras y prau Y nosotros sabemos de todos <risa> o sea, sabes de piedras Y sabes de más cosas Exacto, no sabemos tanto sabes. Como no oscheólogos En piedras Porque estudiamos menos Pero nosotros eh, A nuestra especialidad lle relacionar Por ejemplo, las piedras Como dice, que si me mis os, os míos maestros me, me amortan Porque no decimos no decimos piedras Decimos rocas Pero bueno y hizo y por ejemplo pues relacionar las rocas con la formación eh, cherochica y anti más pues por ejemplo con, con un viñedo por ejemplo cuando tú quieres eh, plantar una viña pues tú has de trigar o, o su lero que que Yorta hizo pues por ejemplo esas cosetas Pues o ya que antipartí de lo que lle, o estudio de la tierra lo en realidad, pues con otras cosas como agricultura en este caso, uh -huh. cuento que también ganadería, uh -huh. cuento que mismo también tal arquitectura o cosas así, ¿no? Antiparti de cartografía, ¿no? Sí. O sea que hay una especialidad muy transversal. Sí, es auto. Nosotros trabajamos con otros con otros profesionales, pues por ejemplo, geólogos o arquitectos como has dicho, o, o bueno, de eh, ambientales, etcétera. Y por qué dices que y tan denostada y por qué y tan maltratada eh a geografía en general en Aragón en en los conjuntos tau porque porque no se valora, porque tú eh hice reflanque qué diz eh máster en en tos Mm, no aprendí de todos máster en cosa no mm. o vea cosa para ella pues eso se piensan que, que no que no tiene valor pero en verdad tiene valor por eso porque nosotros trabajamos con otros profesionales y tenemos pues otra perspectiva a yo visto eh, me recuerdo a me, me remera a cuando yo fui a humanidad eh, a licenciatura en humanidad que ya era en huesca ya y disparís ¿Por porque porque feos no es una mica de todo una mica de geografía, una mica de historia, bueno, pro de historia, pro de luengas, pro de filosofía, historia del arte una mica también, psicología. Claro, ahí era, y nos introduciban hasta todos los campos, pero no plegábamos de especializarnos en ninguno. Ayora pues claro, charraba con un historiador y nos decía que, bueno, que podíamos pasar por historia dos, pero de segunda como muy, ¿no? O con un lingüista y nos decía lo mismo. Y éramos como todo, pero claro, nosotros teníamos una visión transversal. que ellos no tenían ni podían enreligar muchos conocimientos y podían hacer muchos mapas conceptuales que ellos no podían hacerlos porque no tenían proinformación. A llora con tema de geografía sería una una cosa parellana, ella, ¿no? Exacto. Sí, sí. También, bueno, la verdad es que eh geografía también me resulta muy interesante, a yo que enfo mucho yo a las lenguas, a lingüística y al aragonés, porque también tiene y enreligada, ¿no? Con con con aluenga, geografía, yo he feito bella cosa de toponimia. Y claro, eh, pues Espía esos mapas de toponimia, de gositar, a base de datos y que son muy útiles, pero no lo analizan lingüísticamente. ¿A tú te fago yo la toponimia? Eh, sí, eh. Me, me parece interesante. Eh, la la Zagreb Añada, por ejemplo, y era pensando en presentar un proyecto para hacer un censo en Aragones, que para ella no, o que tú y Fendo, no especializaba en la toponimia, sino. por mm, saber cuánta cuant, gente lo charra eh, cuánta gente lo escribe y, y ambos no o sea una cosa más de de geografía sociolingüística es ¿no? auto guay y por qué y, y ese proyecto la has saturado ¿O vas a continuar con él? No sé. Uy, qué desmotivada. No lo veigo. ¿Te veo. Te desmotivada, ¿por qué? No lo veo. Pues porque ahora soy trabajando y no, no tengo garra tiempo. Ya. Yeah. Está felo? ni te pensar en. Hombre, pero no sé. estos proyectos en cara. Bueno, ya sabemos la situación que vivimos todos, pero en cara puedes demandar dinero está, aquí ¿no? O sea, había instituciones. ¿Has probado de felo? Eh Miré las becas que, que fa o gobierno de Aragón, que son tesis. Pero claro, es que has de estar cuatro añadas estudiando a tesis Hombre, un proyecto dicha grandaria Y está cuatro añadas, ¿eh? tal vez más sí, <risa> Bueno, sí. creigo, no sé ¿eh? Tampoco no me he meso con esas cosas Porque encara que me fago yo a lingüística Y de cabo con he mirado de hacer cosa cosas sociolingüísticas Tampoco no tengo guarida idea Quiero decir que... Pero bueno, bueno Y muy muy interesan Ahora, lo que íbamos a hacer Es escuchar una canta de Proud Eh, y después continuaremos con la entrevista charlando de otras cosas también. Vale. Bueno, pues continuamos aquí en Fendorella FM. Ya sabéis que tenéis contacto en Fendorella con dos os.wordpress.com, wordpress.com aunque pinchamos todos os nuestros podcasts y también tenéis contacto en nuestra cuenta de Twitter arroba Fendorella. Así es que os animamos a que nos interactúed. a que nos nimbiez mensajes y a que nos gritez me se sublidaba también que tenemos a cuenta de correo electrónico fendoorella, con dos gmail.com continuamos con noticias interesantes probablemente la noticia más interesante de la semana siga estada eh, a, prim a primera vegada que una sonda humana, una sonda artificial consigue aterrizar en un cometa y ya que eh, eh, fa dos días justo una sonda ditafilae ha conseguido aterrizar como muchos sabéis ya en un cometa en un cometa dito 67p ya sabéis los códigos que tiene pues todas las agencias aeroespaciales y que tiene o nombre más común de o mío ruso y es muy to malo sin las que chudimov yerasimenko vale este cometa es tío descubierto en 1969 y se consideró muy to interesante Está esta feliz también de experimentos. y Esta sonda plegó dos días. O su seguimiento esté feito desde un puesto muy tomanao, Concretamente desde Toulouse, Francia. Puesto aunque, por cierto, dentro de una semana ahí seré. Eh, y, y también este seguido por, pues, pues, por, eh, por por el observatorio de Villanueva de Cañada en Madrid. ¿Por qué? Porque este, esta sonda estió enviada por la agencia Estaci espacial europea. en asuias eh siglas latinas IXA. Bueno, o Temalle que este descubrimiento, bueno, iste iste aterrizaxe se celebrau muito. En concreto decivan dende en este caso dende Colonia, no dende Toulouse, Philae nos acharrau, aterrizau, somos en a superficie da cometa. Istele unha mica la imaxe en casa Liu en todos medios de comunicación, pero ue eh empregado atrás noticias e Paris está que mentras la aterrizaxe A sonda no consiguió conseguiu bien en na Tierra, cayó mal, y a llora reboto tres vegadas y está dañada. Con tot e con iso, se espera que se pillen datos moito importantes, da conoxer a existencia de agua, de oxitxeno e de estas sustancias tan importantes, da vida en na Tierra, de fueras da Tierra, e tamén da conoxer unha mica mellor a formación do espacio en os seus tiempos iniciales. Ditoista, esta y esta noticia más culturetas, dices que tanto yo me fana yo y que algún velundiz que son una mica chapas con razón eh, quería demandar a la nuestra convidada de güe, Carla, por ¿por qué charraragones? ¿Por qué charraragones? Y yo, hombre, y el clatero, puesta que no no se no se cacegue a Luenga y eh, especialmente a conservala. y porque joder mm, eh, son es eh, Aluenga mm, da nuestra tierra o sea mm. que mm, no veo me parece una pregunta esto me esto me recuerda a una cosa que, que me dijo no suyo día Roberto Serrano cantaire o cantante de Darcestinado Fabirol que decía como que por qué charro aragones pues demandame por qué charro porque por él decía en concreto por qué canto en aragones pues, porque no le demandas ahí este porque por qué canta en finés o por qué canta en occitano pues por, por, por qué canto pues y aquí esa pregunta no tiene sentido ¿no? Exacto. cuán principias uh, con esto del aragones oh, eh, principiar principiar principié a zagarañada pero ya eh, cuando marché eh, a de erasmus ya, ya tenía yo en en mi otro suelo una idea de, de que quería eh, aprenderlo y y, so, y la añada pues trove una asociación que, que no que no que era pues barata y como no tenía belsines pues dice bah, pues pues así que voy y so, y la y esté una añada y ahora soy en en nogara en segundo run Y espero rematarlo y todo bien. Muy muy bien. Es principio a, a poco, ¿no? Eh, ¿Os cursos en Nogara? Sí, hace la, hace la semana. a la semana, muy sí. bien. Y cuento que muy contenta por ahora. Sí, sí. Y increíble, y así nos animamos a la chen que nos has escuitado. Beller. como una persona, puesto pillariste rando aragonés en no más una añada. Viste el nivel de aragonés en no más una añada, y increíble, y es bueno, Así nos enhorabuena, y ya te os digo a la resta, te os animar, bellez, que se puede charlar mucho buen aragonés en no más una añada. En cara, que como decía también un amigo que hemos entrevistado aquí ya, Bella Vegada, Barrenau, O tema del aragonés no hay una lengua fácil, no se easya de aprendela. Todos continuamos aprendéndola, porque cada día descubres nuevas cosas en los textos históricos, en la toponimia, en los documentos de variedad etípicas. Pero con todo y con eso se puede tener una base que te permite expresarte en aragonés, pues si son un añada. También cal decir que Carla ye privilegiada de mena, sinas que pero os animo a todos a que a que lo fallad. Bueno, más charrado de qué principios pues sí, yo, una mica por interés, eh, qué pasa en Swansea y una mica antes ve llevas que la chenfe va a servir atrás luengas, y tú decías copón y por qué esta luenga tan chicota que tenías. Exacto. Coméntame. Eh, yo cuando era en Swansea, yo eh, era viviendo con con una escalduna y y ella pues eh, pues eh, va a servir eh, los lo que era con bueno con su pai y con su mayo castellano. Y, y, y pensé y por qué no mm, felo yo también con bueno con, el, con los niños pais países he boricao porque ya bueno ya dice ah sí sí que les digo bella cosa hizo y, y bueno les cuaca pero pero bueno ya pues no son tan tan metidos cuento que tus países en principio decís por qué tanto aragonés y no mejor inglés francés alemán ruso chinenco no No, porque saben que, que me cuaca. Y, y bueno, sí, a primera vegada, mi madre me, me sonrió porque ella sí que yo creo que, que le cuacaría. Lo que pasa es que, bueno, pues no, no tiene garra a tiempo y, y bueno, y es normal que no, que no se vaya a poner a estudiar aragonés. Pero, pero sí que la veo, la veo interesada. Pero es míos amigos, bah, que que ha que, que estudiar aragonés Pero si eso no sirve esta cosa y Hombre, pues a yo me sirve porque me cuaca Y no más, que yo no estudié una luenga No más por trobar un treballo bien quiere decir y me he trucado ficacio que hayas pillado refirme firmen a tuya familia, los tuyos amigos no. Eh, Muitas vegadas ya al vies en hachen que charramos aragones, que tenemos amigos y son los que nos empentan. No es tío mío caso tampoco, no mío caso todo lo mío entorno decía que no, ¿no? Pero, pero muchas vegadas cuando charlas con hachen eh, a familia dice que no, os amigos dicen que sí, y en otro caso es tío, pues chusto al bies. Mm. Eh, y os tuyos amigos, nos apuntan, Aragones. Nah, A apuntar mm -hmm. <risa> no a un a una amiga de ellos sí y que mire convencela pero me dijo que, que va de que, que va de, de trabajar con con inglés mm. especialmente claro. bueno tampoco no son cosas incompatibles no <risa> pero bueno claro pero toda la gente dice oh, es que si tener a tiempo no yo no yo no entiendo garra tiempo pero o mi tiempo lo dedico lo que yo quiero no O sea, que hizo, oye una excusa. Claro, uno tiene una prioridad y a de trigane, y si trigas alto el al aragonés, pues lo, lo aprendes. Y si no lo trigas alto, pues serás un simpatizán, pero no lo aprenderás, ¿no? O sea, una cosa así. Como todo. Cuento que Bueno, has dicho que, eh, dice, hombre, yo no lo aprendo porque me falla honra o me dice de hacer honra, ¿no? Pero creo que a tú, que, que es en geografía, eh, a tú te puede hacer honra, ¿no? Si quieres desembolicar estudios de geografía relativos a Aragón, más que más con el tema de, de, de nombres, de toponimias, de nombres de agricultura que decías que se puedan religar, nombres de la tierra. Sí. ¿Tú eso lo has vivido, por ejemplo, en Bel <risa> no bueno, Por ejemplo, y... bueno, eh, cuando Sí que una vegada nos en clase Y el profesor, bueno, el maestro Dició, los galachos No sé qué Y, y yo pensé, coño, los os galachos son Lagos De origen fluvial En aragonés, pero ¿por qué esa parola Nomás se va se a servir a ti? Por eso, porque hay una parola Aragonesa mm. Hombre, cuento que de cabo Cabocan sale, ¿no? pero claro esto que me dices también lleva una mica reflexión de que a universidad de Zaragoza pues no es que no mire por la aragonés, que hay una eterna queisha <risa> sino de que tampoco se sabe enderezar bien en taos recursos de Aragón no y, y la geografía pues daría en una en una comunidad tan grande y con tanta experiencia no Valdel Ebro, Pirineo Sistema ibérico con tanta diversidad geográfica daría tamuito y más ni menos pues parece que al menos en Aluenga no se desembollica y eso viene en la Universidad de Zaragoza por lo que me dices mm, no la <risa> Universidad de Zaragoza plena de chen que no, que todos sabemos de dos son y todos sabemos o que piensan a mayoría asinas que, que no no lo saben bueno en fin esperemos que cambien yo en cinco años seis añadas en la universidad de Zaragoza he visto mucha evolución mm. a ver si así continúan evolucionando y el día a lo mejor se meten las pilas con ya no con la Aragonés, sino con aprovechar los recursos que pueden tener no mm. a ver si así si acepta, se se, emba se, se emba. la universidad <risas> y y ahora mismo ¿Cuál lo, ¿Qué te planteas en los de venidero con la Aragones? ¿Te fería Goyo de Fer segundo rani Pro y mantener una mica de contacto y Pro? ¿Te fería Goyo de Embrecate más en un movimiento asociativo? ¿Qué te fería Goyo de Fer? O segundo, me fería más, embricarme más. Por ejemplo, eh, sí que me plantearía estudiar o, o diploma de especialización, ¿Eh? pero de chile aragonesa en Huesca. ¿Eh? No sé Yo yo eh, quiero continuar Y quiero servir el aragonés toda mi vida Y charrarle a los míos fillos Y todos. Y, y si puedo En los venidero Vivir en aragonés Si puedo Y embolicado Y embolicao, Pero si le charro a los míos fillos <risa> La pareja hay una cosa Que goza de ser muy tú Y eso dicen Sí, bueno decir... <risa> <risa> pues, y he embolicado Trobar una parella Que siga buena Y más embolicado aún <risa> <tre> Trigarlo de Quechar de que Aragones Así nada <risa> Malimos, ¿no? <risa> sí, porque entonces no tenemos le va <risa> Bueno, yo yo sí que os míos fillos, tenga la paria que tenga, va a estar condición sine quantum, que os que yo les voy a echar a los míos fillos en aragonés, de feito a míos sobrinos cuando entienda que tal me siga luego, Ray que sus pais no charren aragonés, yo les voy a charar en aragonés ya que me van a charar en aragonés y pro, así no es que hice tampoco, quiero decir, con tal le metes uno tozola, se fa y pro. ¿Has dicho que te fería hoy de estar maestra aragones, Aragonés? ¿Me ha querido sonar? Sí. ¿Sí? <risa> <risa> o sea, te fería hoy de rematar segundo y ya pues párate a estar maestra y a hacer cursos. Sí, a ver, ya que, que sí. Porque mmm, ma, me cuaca mucho a mostrar, pero, mmm, pero a, ahora me, me demandarás, ¿ah? ¿Y por qué no has estudiado un máster? Porque educación o sistema no me cuaca. No me cuaca el sistema de educación y no me cuaca que me digan... Has eh, de feristo y asinas Y no, a mí me cuaca felo Como yo quiera Y sé que si soy maestra de aragonés Puedo felo como yo quiera Y por eso, bueno, ya o mi sueño ya Sería eh, ser maestra de aragonés De geografía O sea, mm. eso ya sería <risa> Poder hacer geografía en aragonés Hombre, oh. antipartichografía Hay una asignatura que se presta Se presta a ta en aragonés Y ya es mm. como, hombre, yo pues Fa el par de años tenía un proyecto con otra con persona de mirar de inventar bellas cosas y, claro, mirando los currículos y ya no estudiando qué asignaturas se podían hacer en aragonés y cuáles no. Y claro, todo el tema de geografía, bueno, en primaria conocimiento mello, de tipo de ciencias mm. naturales, tal, pero todo ese tema de geografía se presta, y más que más de conocimiento de se presta muchísimo por vocabulario, por las estructuras, por la ricura que tiene el aragonés asti ¿no? Sí, okay. y antimasto más todo el tema con el orache y todo eso y o sea, mm, en aragonés ¿tú tenías un, un profesor, mejor de universidad que Eduardo Lolumo? Mm, no, hice ye, alumno bueno, no. es, fue alumno Eduardo Lolumo estudió geografía primero sí. estudió filología y después, sí. geografía Y y ahora, bueno, ahora fa muchas añadas, eh y efendo a tesis, a su tesis pero también ha feito veiaclas, ¿no? De prautica, su veía cosas así, ¿no? una vegada sí que vino Ta eta tacharardo futuro, bueno, dos venidero profesional de achografía. Antipartide estar meso una mica en la universidad, él y una persona que también lo he mencionado por ello, fa aparte metero los chicos en Aragón Televisión y muchas vegadas mete refrans. En sí. aragonés y mete meteparolas y una vegada puede charrar con él que ya era la biblioteca del agua y le encomenté y una persona pues dentro no de, de que cal trobar personas específicas pero una persona que parece que se embreca no por la aragonés sí la verdad que que sí y antes más, también se lo raconté porque porque estoy un curso de meteorología este este, inter, este verano este verano mm. sí También eh, yo me acuerdo Fa tres añadas o Que Que estimos en Pandicosa en una trovada Del de aragonés y él, charraba, y él charraba Y él lo que decía Pues es que claro, el aragonés eh, Siempre se enreliga a una cultura Y a una estética folky eh, Y a yo no me fango yo las jotas A yo me fango yo A yo me fago yo la música la música, la música, música bacala, a yo me fago yo de discotecas. Y claro, yo esa oferta cultural no la puedo desembolicar en aragonés. El aragonés me ofrece otras cosas. Y, y la verdad es que abrió una finestra, hasta, bueno, no la abrió, ya era abierta a Dantis, pero reflejó una finestra de decir, bueno, que el aragonés no llena más folk que ha dado tal o nuevas cosas. No nomás en música, que tenemos Praga y Mayacán, sino también en Nuevas Tecnologías, en Totisto. O sea, hay un geógrafo que encara que no echar aragonés. Y hay un ¿no? Exacto Pero sí, es que, Y es que Hachografía Y es una ciencia Que te Que te fa Moverte Y, y actuar ¿Sabes? Y, y es mucho ¿Cómo decirlo? De luchar hmm. Luitar to, Todos días Con Hachografía Y ya si, si lo chuntas Con el aragonés Pues Luitar Siempre Luita siempre, luita sí. siempre. <risa> Y soy yo que okay, cal La verdad es que hay un mundo apasionante Tanto la geografía como la aragonés Antes de, de meter una tracanta de prau eh, Lo que íbamos a hacer Recordar a la Chen O anunciar que este cabo semana Había una trovada eh, en Luenga Aragonesa A trovada de Agüero Que principia este viernes, que remata o domingo Que son tres días, que para Muita Chen, cuento que puya Muita Chen De la Asociación Cultural Nogara mm. Y que se fa en Artieda Vía un evento de Facebook, en eh, no hogaralo publicita también en lo suyo Facebook, si querés puyalle, te os recomiendo que te os a ti y que veigas toda la información y también que me envíes mensajes y que te os metáis de acuerdo porque muy tache puyará en auto, baixará en auto, también todo de acuerdo, será una trobada. Eh, aunque no más echar a aragones en un puesto, pues se puede decir Aragones o Fablan en cara, a que no fundo no siga, pero yo he muy amanda otros puestos Aragones o Fablán si y un puesto muy concienciado. Yo una oportunidad, os recomiendo a todos que y puyed, así nos belleremos, velleres también a os presentados de Fendorella, también a Carla, y yo y os animo. En no nuestro caso concreto, a lo menos en el no mío caso, puyaré o sábado de mediodías de impuesto horario domingo. Así nas que si Beluno quiere puyar en isas calendatas, ya sabe que escriba Fendorella, que yo le digo, y quedamos con la. auto y vipullamos y embaixamos. Ahora sí, tordichamos con una tracanta de prau. Chilo que chila, <risa> fredo que chila, man llegó el aman que a todos nos cuxirá. Chilo que chila, fredo que chila, van llegó el aman que a todos nos cuxirá. Somos aquí, una tarde de Chueves en Fendo Orella, y esta vegada charlando mucho de geografía, de Aragonés, como siempre, y también de cosas espaciales. Mírate tú, geografía, con ¿no? geografía tierra, con mm. espacio, de cosas <risas> más raras que nosotros nos montamos, que movidicas, ¿eh? eh pues bueno, con esta noticia de, de este asteroide, bueno, pues, eh, aunque se ha posado esta, esta, esta sonda Philae, Pues a yo me ha dado por eh, retirar unos de los principales fitos, a los menosos primers primeros de, de, de historia aeroespacial. O primer que he trovado Osputnik, Sputnik, primer satélite artificial que envió o ser humano en 1957. ¿Especial por qué? Porque estuvo la Unión Soviética, aquí lo fació, no estuvo en Estados Unidos, en una puenda carrera espacial. en la que en la carrera espacial que yo no sé si en Aragones es decirlo carrera espacial o corrida espacial. Y es que lo de corrida espacial y una cosa que me suena mal, pero pero pero bueno eh, lo nimbió y estió claro un, un, un trucazo un golpe de efecto de, estos de, de de mediáticos en plan nosotros hemos puesto más, nosotros no hemos puesto ya sabemos puenda de guerra fría. Dinpoes enixe mes mañada 1957, un añada moito especial tas investigacións espaciales, se enbiou o primer animal en ta órbita, que como todos sabemos ye a perra Laika, que todos sabemos que tenió un triste final, porque lo pasou moito mal. Lana 1 y era adaptada ta levar vida e en unha historia pues que que estaba susceptible de moitas queixas. A escape, en 1958, como tres cerfito, os Estados Unidos se metieron a tometer meter a totes trús e ninbiaron un satélite. Pero esta vegada non un satélite por ninbialo, ni con chen dentro, sino un satélite ya de comunicacións, o cual hoy era moito interesán, ubriva unha nueva puenda, unha nueva puenda que nos permite, entre otras cosas, tener, pues, os teléfonos móvils. Isto é que tantas cosas son cambiando mesmo monas trazas de bellera política actual. Continamos, e en 1959, de Estados Unidos envió un otro satélite también con utilidad, no por nimbiarlo pero esta vegada ya no era por cuestiones de comunicación sino por cuestiones meteorológicas, una cosa que en geografía pues eh, le vale muy todo bien. Este este satélite se decía Vanguard 2 o Vanguard 2, no sé cómo pronunciarlo Lucía siempre se ríe de yo cuando pronuncio el inglés. Así nas no es que de impuesto ni venga, le, ya de seguras que me dice pronúncialo así nas. No? Pues lo pronunciaré así nas. No. y rematando estos fitos antes de plegar Tosi Santa en el año de 1959 esta vegada a Unión Soviética ni envía un satélite en tal luna estando primer satélite que se envía en tal cuerpo no terrestre en la historia Tosi está en la década de 250 que llega muy todo luego tornando ahora de impuestos estos chiques puntos aeroespaciales que manda We con a nuestra entrevistada Carla, hemos charrau de la geografía, hemos charrau del aragonés y ahora, como persona joven, eh, le voy a demandar por, como persona joven, pues que ha quitado la carrera, le voy a demandar por o suyo futuro. ¿Cuáles son las tuyas perspectivas de futuro? ¿Qué demanda te fue no? Prefiero, eh, me estimo más de dar otra demanda, ¿eh? Sí. De la de ¿Por qué Charro Lagoles? Está yo más en boli. Hombre, pues que te digan, hombre, fa 5 añadas. Hostias, y un, bueno, y un, a cinco añadas tú demandabas a una persona por qué charras Aragones y cuáles son las tuyas perspectivas de futuro desde qué vas a hacer en los de venidero, y te deciban, uf, lo del Aragones, y ¡una demanda embolicada! Ahora hay he hechos al vez, me dices que lo del Aragones es una demanda fácil y que las perspectivas desde, desde han visto vistas desde, desde venidero y son son las embolicadas, ¿por qué? Mm, porque entiendo más ideas así de ellas en Omiotuzelo y mm, y bueno y Cal y Cal que Treballas. A, a conseguirlas, pero bueno, mmm, a ver, mis planes son, eh, bueno, continuar trabajando, si puedo, <ríe> y, y ahorrar y tener dinero, está, está hacer un máster, pero di fuera de, de España, y me cuacaría marchar a Francia, y si no, si no entiendo a nivel de francés que amenisto, pues marchar a Holanda o ta Austria, pero di fuera de España. Y viajar y viajar y moverme ¿Por qué estos países? Bueno, antes de demandarte ¿Por qué estos países? También decías que querías estar maestra de mm. A lo mejor quieres estar maestra de dragones en estos países de fuera ¿sí? <risa> No, eso ya sería Muy simbolicado No, yo mmm, Me cuacaría eh, fer, eh, Pensar en yo misma Y viajar Y vivir de fuera mmm, Tica que Que tenga, pues, fillos o, bueno, todas estas cosas que, que se fan, ¿no? Que hacen fa. Ah no, ah, no sé, yo en cara no, no entiendo. Tengo un can que llevo muy tomajo, pero de fillos no entiendo. <risa> pues de te, pues te quedan pocos años. Hombre, no me digas si yo? <risa> <risa> ti me la has clavado, eh ti me la has clavado, hombre, que en veinticinco 25, en cara. Yo en Tingo 35 en cara se puede, ¿no? En cara en tengo, de bueno, años. Sí, sí. Digo yo, aguardo. Sí, sí. Yo como, como Lugo, haz eh, 30 de torname. 30. Y, y estar hasta ti, porque sí que. Uh, me, o sea, me cuacaría vivir aquí. En Zaragoza. O, yeah. o en Aragón. O sea, aquí es marchar, con el ser mundo y impuesto pues, tornane. Es auto. Tornane, bueno, Tornaye, tornarte aquí. un uh -huh. Tornaneda Interesante. Yo con esto de lo de maestro aragonés, yo cuando lo llegué diciendo, las decindo, yo era pensando, joder, llevo la añada, eh, en soy estado eh, maestro, pues, mientras, hueito añadas. Y está ya primera añada que no fue curso, porque me he en 20.000 movidicas esferens. Uh -huh. Y la verdad es que, es que pienso... Que bien se lleva, dando clases de aragonés, en, a, aprendes mucho y antipartí, tienes eh, conoces muy tachén. Yo la verdad que hay una cosa que, que, que engrucio, que engrucio demasiado, así no es que bueno, yo espero que el añada venía pueda, pueda tornar a hacer clases de aragonés. Tú dices que quieres marchar, ta Francia y ta Holanda, u, u ta Holanda, mm. ¿por qué estos países? Porque mmm, Holanda me cuaca mucho, me cuaca el sistema que elevan que eh, como, como fans fan servir las cosas y, y anti más que bueno, que, que con inglés pues eh, tendría la posibilidad de, de estudiar un máster que no, no amenisto saber holandés, tafelo acelo, ¿sabes? Mm. ¿Y Francia? y Francia porque porque quiero aprender francés porque quiero charrarlo, quiero quiero conseguir un nivel mmm, alto báis altero <risa> y, y antimás que que bueno que oh, a, a especialidad que yo me cuaca eh, tiene mucha mucha fama en Francia que ya ha social y cultural mm, que, y muy interesante cosa. aquí no la tiene no Eh, sí, pero mm, más en Francia el o pior. sea, por, es, por ejemplo toda bibliografía de libros y eso, en de fa muchas añadas y, y en francés de ese tema especialmente. A yo me suena una mica no sé si me soy equivocado o no, pero como emparentado con estos estudios de antropología, etnología apuestas, ¿no? Sí. Que antipartí vinieron muchos franceses eh, mientras a primera mitad del siglo XX a estudiar eh, Totisto en el Alto Aragón, eh Eh, no, ahora no me acuerdo. Oh, tema del aragonés y un ejemplo calalismo, pero vinేవ muchos más franceses y alemanes que venían con esto de de geografía social y cultural me me suena como como un como esta menada de estudios, ¿no? Estudias o territorio y también estudias, ¿no? Y asinas. Sí. a geografía y a asinas, entonces. Pero esta se se dedica especialmente a a lo que ya a cultura eh a chen y y espacio. Por ejemplo, eh estudia eh los los bicos eh pues ki ki viven esos bicos como como ya chen, si si son de fuera, si son de aquí y porque en ese bico y y relación que tiene Muy interesante. Eh lo estudian en general en territorios amplios, pues estar un bico directamente una ciudad como Zaragoza A escala, pues, estar... A que tú quieras, ¿no? Cuasi quieras, sí. Guay, guay. Un tema interesante. Interesan. Normal que quieras marcharte a Francia. Con toti con isho, marcharte de fuera a países con una longa que no ya de tú y una cosa arriesgada, ¿eh? Y duro. Te fango yo. Te, te, <risa> <risa> <risa> te fango yo las cosas duras, ¿eh? Sí. <risa> bueno, eh, también es en ti por Asti Bella noticia de un consejo de hecheografía Feito por ADCA ¿no? U, ¿no? Una cosa sinas en una ley u, No sé, y una cosa que me suena Consejo de hecheógrafos Una cosa sinas ¿no? yo, yo que veinte 20.000 cosas Y sigaba y siga renau. ¿Pero relacionado con qué? Con la geografía. ¿Un consejo? Un, un consejo, una cosa sinas como un organismo O bella cosa sinas de, de gestionar hecheografía Sí, o con el hecho de geógrafos Puede estar no sé si era eso no me ha sonado de, de noticias de fa poco pero no oh, pues, ni, ni de ella. ella vale vale no no no lo sabía no lo sabe quiero decir y una cosa que no que no lo decir, una cosa noticia ya me lo miraré ya te lo comentaré vale y si cal lo venimos otro día y lo charramos vale <risa> <risa> bueno te recuerdo a todos que somos en Fendorella programa de Raso en Aragones Chueves de Tardis media ta siete en Tamella tas nuestro contacto y fendoorella con dos os.wordpress.com punto punto en ocaso blog. A, tenemos la dirección de correo electrónico fendoorella con dos os, arroba, gmail, punto com, aunque puedes escucharnos y puedes enviarnos todas las demandas. Tenemos también a cuenta de Twitter fendoorella arroba, @fendoorella. Como ya sabéis, mientras hasta que eras dos semanas vio una apuesta eh, en la que sí si, teníamos cinco interacciones. uno dos presentados do programa iba a blincar una paellera con agua bullindo e xa ha puesto a rematau e non hemos plegado estas cinco interaccions así nas que tos iza cegar a uno dos presentados blincando una paellera de agua bullindo tenemos aquí a la directora programa hombre, directora, no, aquí no no había directoros su directora somos todos Voluntarios de rasos. He visto que, yo lo que, que quiero he... proposar ahora a Talachen y es que después de programa de hueco, con. charrando de fillos, con zagalas y de cosas duras, y después de programa de sábado, <risa> yo convido a todos nuestros oyentes a que proposen un nuevo nombre Tafendorella, Orella, ¿no? Un subtítulo. A ver, ¿no? dile. métete un ejemplo, por ejemplo. Marco y. no lo sé no, no lo, lo sabe, sé no voy no a dar sabes. pistas achen que participe vale vale ah por cierto me ha una amiga que se dice marta que nos está escuchando le envío un saludo antes de que me se pase muy bien a qué vengas yo aquí traigo audiencia muy bien muy bien <risa> <risa> y además muy es que yo lo que administramos aquí en la radio y en Aragonés, que son dos mundos muy de hombres Y es verdad, pero yo creo que eso ya cambiando ¿Tú cómo lo veis, Carla? ¿Y esto das muy esos hombres y aragones Después de, de este paréntesis que hemos feito de buscar un nuevo nombre al programa como veis esto, Carla? <risa> Hombre, yo... Mmm, que, a ver, ¿pero cómo lo veo? ¿En qué? Para un las H, más que más las propias mujeres que había en las aragones Que son pocas, pues en que hay un mundo muy un Muy más masculinizado Que había poco interés en las muyes vi a muchos mundos que son masculinizados sí. <risa> sinceramente o sea, que una cosa normal, ¿no? Eh, no, a si, ver si todos tienen las mismas oportunidades mmm, si vi si a más hombres, pues, pues vi a más hombres, pero pero lo importante, en mi opinión en la mi opinión sí. eh, y que, que lo importante Me he perdido. Y ahora nos charlando de Muyes Hombres y Laragones. La sí. Muyes Hombres y Laragones la también hay un buen nombre. Taís de programa. Vale. Lo, bueno, Mujés, Lo metemos Bueno, Marco y Laragones, la diría yo, ¿no? Hombre, llegué con, con Marco y Epro ya. <risa> bueno, yo antes que no rematar porque ya se nos remata el tiempo voy a cambiar de tema radicalmente, un par de convocatorias un que una concentración de refirme a las revueltas populares en Burgos o pasado 86 de noviembre o malestar social da capital burgalesa desembolico en Disturbios, en una manifestación en contra da obra do da plaza de Toros dista ciudad, obra adjudicada a un interpresa do cacique Méndez Pozo por casi 6 millones de euros en compensación a la obra paralizada do bulevar de Gamonal, mientras a sociedad dista ciudad ha de sufrir a Por Féricos a las señales de humo que nos lanzan de contenedores ardendo de Burgos se convoca Huesoves 13 a las 8 horas en aplazadas canteras una manifestación y esto una cosa dimpués también a las 8 en Vía láctea o nuestro compañero, bueno os nuestros compañés de Estrelados fan un programa en directo en lo que pues toda la chenye convidada a participar y te rematar y este cabo de semana y o cabo de semana Dende Bolivia con amor u... <risa> Un fin de semana temático sobre infancia boliviana Y este viernes a la milla Tashwaito En La Pantera Rosa Se proyectará película Vidas leisanas Que es un filme boliviano sobre migración Por un euro que cuesta de donativo Y al otro día o sábado A las 7 vi habrá una charrada coloquio sobre La asociación, creamos que hay una asociación Que trabaja por la infancia boliviana Y a las 11 en El Zorro Eh, una jam sesión y ya podemos rematar por la sí, mía parte teniendo. Sí, yo he plegado lo he soltado oh, sí que, sí que en 5 minutos ¿eh? y... <risa> y, esto, y ya me voy y estoy esto, esto, eficacia y las <risa> restas son fateras yo sí que bueno quiero saludar a la Chen de Ceuta de Melilla Porque es verdad que se me se han queixado amigos de Ceuta Melilla Que siempre estoy eh, mencionando a Andalucía, Extremadura y Canarias Y no me menciono a Ceuta y si no es que los menciono Y esta vegada, Ceuta y Melilla, todos queremos Bueno, eh, rematando ya con el programa Porque nos me quedan cinco minutos Aguardan ya la chen de Agusantina Y, y te, que metemos una canta y nos cambiamos ya y no Carla, ¿te fería algo de decir ya cosa más? Eh, no, bueno, <risa> que, que espero tornar Y, y sed con, con vosotros. ¿Tafí hoy a experiencia de la radio? Sí, la verdad que sí, pero. Puh, pero soy una mica. Ya estaba una experiencia dura, ¿no? Sí. <risa> <risa> Lucía Bueno, yo agradeceré a Carla que haya venido, güey, he convidado a venir siempre que quiera, y un placer tener en este programa muyés es. Así nada, es que de verdad, muchísimas gracias por venir, güey, aquí, y esperamos, billete de muchas vegadas más. Gracias a bueno, vosotros. pues nos despedimos. Saludos a Ceuta, Melilla, que viene la gusantina, no podéis ir a escuítalos. Muchas gracias a María por venir, güey, aquí, a, a primera, los mandos. A primera, a primera, a Samuel, a vosotros, a que me han liado, me han liado. <risa> ya le diremos a Samuel que... Samuel muy mal, Samuel, Samuel, mal, un menos, Samuel uno, uh, menos uno, menos mil. <risa> Muchas gracias, nos vemos la semana venida en un otro programa de Cendorella.